Sí, no, pues, sí, sí, es no, pues. lo que mencionas. O sea, a okay. ver, mirá, yo te digo, nosotros esta mañana cuando sentimos la explosión... Eh, o Porque vos hablas claramente como que fue hubo un ruido. Para mí hubo una explosión. A uh -huh. ver, justo que, que pasa esto, por casa estaba pasando, o en la esquina venía pasando el camión que barre la calle, a ver, lo, el cordón de la vereda, bueno, hace mucho ruido. Mm, venía a una cuadra, pero, ¿me entendés? Fue algo... con